Bienvenidos a Del retorno del tango. ¿Qué es el tango? Es una forma de vivir, un estilo de vida, un modo de expresarse apasionadamente en el mundo. Es un arte de la interpretación es poesía, es canto, es pintura, es danza, es música. Es la convivencia social. Jorge Luis Borges dirá que el tango actualiza el pasado, lo hace existir. Los muertos viven hoy en el tango. Mi nombre es Víctor Pinto Rivera. Soy director, compositor, bandoneonista y flautista de la Orquesta de Tango Silencio Cromático de La Paz, Bolivia. Sean todos bienvenidos a este podcast llamado El retorno del tango, en el cual hablaremos de las historias de los tangos, el origen del género, sus anécdotas, el lunfardo, la milonga, el tango en la actualidad. ¿Qué les parece si nos empapamos de este arte que nos vuelve locos y sepamos más de lo que ya nos gusta muchísimo? Y si tú No estás acostumbraba a escuchar tango. Una hora al mes que abras los horizontes de tu oído musical no hará más que hacerte crecer gracias al alimento que le das a tu alma. Hablemos pues acerca de los mareados. La primera versión se llamaba Los dopados, haciendo referencia a que es un tango acerca de un estado drogado. Fue escrito por Raúl Pedro Doblas y Alberto Weisbach, quienes eran autores teatrales. Fue estrenado en el 4 de mayo de 1992 en el Teatro Porteño. Por otro lado, el pianista Juan Carlos Cobián, para ese año, es decir, 1922, era parte de la orquesta de Osvaldo Fresedo. El primero en ponerle voz fue Roberto Díaz, en el año 1924 con el mismo Cobián pese a esto la letra definitiva fue escrita por enrique cadí camo en 1942 lo hizo desconociendo que el tango ya tenía una letra porque pensaba que era únicamente instrumental y justo covian se encontraba de gira por europa incluso existe la leyenda de que la primera letra fue censurada por lo que aceptó por buscar otra letra sin más preámbulos les dejo con los mareados compuesto por Juan Carlos Covián en la música y Enrique Cádiz Camo en la letra. Esta es una versión por una orquesta actual llamada De Retache Tango y canta Mariel Trimaglio. Encendida te halle bebiendo, linda y fatal bebías Y en el fragor del champán lo carrías por no llorar yo socus que tanto adoré esta noche amiga mía el alcohol nos ha embriagado que me importa que se ría ni no llamen los mareados cada cual tiene su tenemos esta noche celebraremos porque ya no volveremos a vernos más hoy vas a entrar en mi pasado en el pasado de mi vida tres cosas lleva mi alma herida sardol hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nueva senda tomaremos qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo puente de paso de Burgos construido por 1859 fue reemplazado por uno más moderno en 1910 y este hecho fue el que en 1927 Benjamín Tan Lara escribió la música y letra de Puente Alcina con una metáfora sobre cómo la ciudad moderna consumía a la ciudad poblerina de antes fue grabado por primera vez por Rosita Quiroga la canciónista más importante del sello Aveón quien además era la competencia de Carlos Gardel Ahora escucharemos una versión por la orquesta de Osvaldo Pugliese cantado por Jorge Vidal. vi esta barriada que me río crecer en lazo nos aquí estudié un suburbio la noche de un turbio drama apasionar y yo desde entonces el lizo de todos un rode por el lodo día que la rabal fue tialcila que antes fueras mi regazo Ni un zarpazo, la avenida te alcanzo Viejo puente, compañero y confidente Sos la marca que en la frente El progreso te ha dejado El suburbio revelado Hasta ayer te defendio he sido caricias de madre tuve un solo padre que fuera el rigor y llegó en mis venas desangre maleva gritando la leva con puro rencor ¿Por qué se lo llevan mi barrio, mi todo? Yo el hijo del lodo, lo vengo a buscar Mi barrio es mi madre que ya no responde Que digan adónde la van a enterrar Ahora nos toca hablar un poco de la milonga La milonga es hermana de la habanera desde aproximadamente el año 1870, y por su diseño rítmico es congénere de la habanera y del lundu de Brasil. Se suele confundir al decir que la milonga es hija de la habanera, error que dejaremos de cometer. Ahora escucharemos una milonga llamada Un baile a beneficio, o también conocida como La podrida, compuesta por Juan Carlos Cavielo en la música y letra de José Alfredo Fernández. Escuchemos nuevamente a la orquesta de Osvaldo Pugliesa cantado por Jorge Vidal, porque nunca es suficiente de estos dos grandes juntos. Con el hongo pantalión, bendino y el loco Juan, el peludo santillán, tinto y el chueco Ramón, salimos con la intención de ir a un bailón gojulero a beneficio de un reo que se hallaba en gallo al lado. El teboto de acusado por asuntos de chorero. Resulta que es loco y de buena familia, pero tiene un inconveniente el hombre, es coleccionista de gallina al bufé por la avenida fui yo, Tito y el Perudo ella estaba a medio mundo de la curda que tenía pero allí encontré una cría chupando que daba gusto estaba el guitarrero justo un gatillo, el cordaucho, tranca y el sordo tenía una tranca que de ver rodaba sujo este amigo siempre borracho y pensar que nació en la Mardone loco En el ambiente de mina estaban las de Mendieta con la placa pañoleta, la paja brava y la china pichota la golodrina, la mechera encarnación la gorda del corralón, zarita de la cortada la garena de espuñalada y la par del casejón Era un ambiente bastante, bastante somería el ambiente y el recorte sin quebrada se mandaba en la minoja una negra media conga bailando con un chavo le dio al loco un pisotón propiamente en el cuanete si Santillán no se mete el loco, el loco le da un pillón pero hay que ver amigos siempre le pisan el cuanete al loco también si el loco tiene un cuanete que parece una miranesa Pero el chabón fui careta, al no poder de un soplo, el loco toca un bombo, a ciento sonar la gente, y intervino un pañuelo esta para aliviar la tosio, el chabón para un rincón, che la hería picar. Que porollo hizo sonar de un tor Pantaleon Pronto se armó la podrida piña Trompada en tortazo Tantilla tiró un balazo Con un chumbo que traía Toda la gente corría Quedó en la casa pelada Pa' terminar la velada Yo me choré en pantaleon Un piloto Pantaleon Y el loco Lo he tocado. Antes de continuar, agradecer a nuestro auspiciador Submarine Productions, estudio de grabación y mezcla El Arte de Antaño con la tecnología de hoy, ubicado en la calle 17 Dobrajes de la ciudad de La Paz, Bolivia el contacto es 70 66 65 87 o en facebook contarles un poco que este estudio de grabación es donde nosotros realizamos nuestro primer y el nuevo disco que más adelante vamos a hablar de ello con detalle es hora del vals les dejo con un vals llamado corazón de artista compuesta por los hermanos juan y mario canado en esta ocasión una versión de la orquesta de Juan Darío ¿Qué es el milonguero? Se dice que por los años 40 nace la palabra milonguero para referirse al bailarín de tango formado en los barrios, clubes y cabarets. Gente de muy mala fama, considerados vagos que solo se dedicaban a practicar sus pasos en las tardes y en las noches a frecuentar las pistas de baile con intenciones de conseguir mujeres y se consume distinto tipo de sustancias ilegales. Inclusive, en ese entonces era considerado un insulto. Hoy en día es un título de nobleza, es un bailarín cotizado, maestro muy buscado, una especie de fuente de sabiduría, lleno de historias y anécdotas personales y de la historia del tango. El milonguero auténtico es hoy y seguirá siendo una persona forjada en el tango sin importar la edad, la clase social o el país. Respecto al tema Les dejamos con un tango llamado Milonguero Viejo, compuesto musicalmente por Carlos Di Sarli con letra de Enrique Carreras Otelo. En esta ocasión, una versión por la orquesta de Horacio Salgán, instrumental, para educar al oído. ¿Qué les parece si ahora hablamos un poco del lunfardo? El lunfardo era originalmente la jerga con la que los ladrones en Buenos Aires se comunicaban. Eventualmente fue evolucionando por la inmigración y creando nuevos estilos de este tipo de lenguaje. Usamos usualmente la palabra cana del lunfardo, pero no sabemos sus derivados de dónde viene y lo que significa realmente. Encanar es la acción de arrestar, detener o poner en presión. Encarnadero es la cárcel o cualquier lugar de detención. Según el diccionario de José Gobelo, encanear es encadenar y encane es acto y efecto de ser encadenado. Entonces, ¿qué es cana? Significa prisión o cárcel. Sin embargo, existen ciertos tipos de expresiones al respecto. Por ejemplo, decir batir la cana es avisar que se acerca a la policía o la presencia de la policía. O decir mofarse una cana. ¿Qué significa cumplir una pena en la cárcel? Y también, el canero es la persona que purga un delito en prisión. Ahora los dejamos con una milonga llamada Desde la Cana, compuesto musicalmente por Edmundo Rivero y con letra de Yacaré, quien en realidad se llamaba Felipe Fernández, quien era un poeta y esta letra era uno de sus poemas Dunfardos que dejó. Esta versión es interpretada por el mismo Edmundo Rivero. Tirar jordo de ayer parece mentira en corte me mandó un vida con el fierro y el balú y como me hallaba curdo bakel hondo y la rude sobre el pucho me abogué va a sacar limpio al gorunta que lo había captado la junta laborando en sociedad batile al gron en peruca que quema el bobo en el pío junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca que reduzca, aunque sea poca, el homenaje del bulín mis tapos de marroquín, las pichas y la catrera y vos, y andá de heladera con la mina de pachín si me sale bien el tiro y sobre ser magistrado yo seré jubilado de circular en el siglo es por eso que me metido en la cuestión del sumario pa que vos al secretario donde trabajé hubo cautela ¿qué te dice che grela que me limpie el protar dios en fin estoy en gallona Sin fácil, mal empinchado, del celador mal mirado por carencia de chirola. Tráeme si es que me das ola, si quieres un gomán, mijita, no faltes a la visita. Y acordate de este coso, que aunque chorro y rafañoso, sabe llamarte Gereli. Llegó el momento de hablar de Astor Piazzolla. Durante muchos años fue polémica, inclusive hoy en día hay quienes dicen que eso no es tango. Se le llega a llamar el asesino del tango. Hay otros que le dicen que es el redentor o el renacer del tango. Hay quienes se rusan a poner su música en las milongas, hay otros que usan su música como cortinas, sea como fuese el parabema que se decía tomar a la hora de opinar acerca de Astor Piazzolla. Es innegable que era un virtuoso en el bandoneón, uno de los más grandes. Su capacidad de compositor tenía tal rango que componía para orquestas sinfónicas. Su visión era mundial, salía de los bailes de salón a los más grandes teatros y festivales. Mundialmente es considerado como uno de los más importantes músicos del siglo XXI. Es y seguirá siendo una música propia, un estilo diferente y único, a tal grado que no existe una orquesta en el mundo que no existe que no haya hecho algo de Piazzolla alguna vez. Su influencia en la cultura mundial es inmensa. ¿No creen que deberíamos despojarnos de nuestros prejuicios y expectativas un momento para ver con otros ojos a este artista? Entre el año 1979 y 1980 Piazzolla había alquilado una casa en el rincón del indio y en enero fue a un concierto en la capilla de la catedral de Simónica de Maldonado en la ciudad de Punta del Este. Dicha función inspiró a Piazzolla a componer algo para esa ciudad. Fue entonces que un 2 de marzo estrenó la suite Punta del Este, compuesta por 3 movimientos para bandoneón y orquesta de cámara en dicha catedral, donde las personas no estaban del todo contentas con que un músico de tango se presentara en una iglesia tan importante. El mismo Piesaola confiesa lo nervioso que se encontraba, que le habían ofrecido presentarse en la Capilla Sixtina y que se negó justamente por la responsabilidad de ello. Esta historia terminó en un rotundo éxito. Ahora los dejo con el primer movimiento denominado simplemente Introducción. Un dato curioso antes fue que tal el impacto de la obra e incluso hizo uso de banda sonora en la película de Terry Gilliam, 12 Monos o también conocida como Twelfth Monkeys. momento de hablar del tango en la actualidad. Para eso tenemos un invitado de lujo, Nicolás López Soto. Nicolás, cuéntanos un poco de ti. Hola, soy Nicolás López Soto, soy tecladista y fundador de la banda Eterna Siesta, es una banda de tango fusión de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Eh yo soy el, bueno, aparte del tecladista, soy el compositor y el arreglador de de la banda, él se podría decir el director de de la banda y bueno, estudié en la provincia de Corrientes, de donde yo nací. Soy profesor de música y estoy estudiando la carrera de licenciatura acá en la ciudad de Santa Fe. Eh estoy tocando también en otras bandas de otro estilo, estoy tocando en Cabezones, que es una banda de rock eh nacional, eh muy muy conocida, con muchos años de trayectoria. Así que bueno, soy el tecladista de Cabezones, también toco reggae, toco eh otros estilos aparte de del tango, que bueno, que lo heredé de mi abuelo, tanguero, mi abuelo guitarrista, compositor, luthier y muy buena acompañante de tango. Eh bueno, heredé por suerte todo esto de de, de del del tango de del folklore también eh de allá de la zona de mi zona donde yo nací, que es el norte de, del país. Así que bueno, lo, le debo a él todo todo lo que sea este eh esta influencia, digamos, tanguera que que tengo y que me inspiró a a crear Eterna Siesta. Y dime de cómo nace la idea de Eterna Siesta. Eterna Siesta eh se formó gracias a a la idea que tuve de de fusionar el tango no solo con la música electrónica que es lo que se estaba escuchando en el año 2007, 2008 eh porque venía justo la camada de tangueto de Gotan Project estaba apareciendo bajo fondo. Eh entonces como que yo quería salir de ese tango electrónico y fusionar el tango con con otros estilos. Eh se me ocurrió hacer una fusión del tango con dab. El dab es el, el dab style es un derivado del reggae que tiene muchos bueno, un proceso más electrónico, tiene más efectos, es instrumental a veces y y muy poco cantado, eh bastante con bastante loops, eh sobre todo con loop repetitivos y bueno, hay muchos efectos. Así que traté de fusionar el tango con el dab. Esa fue la primera idea y bueno, ahí sacamos nuestro primer disco. Eterna siesta se llama porque con los músicos que yo había elegido para empezar eh ensayábamos a la siesta, otro otro día no podíamos, en otro momento del día no podíamos, así que por eso pusimos Eterna Siesta porque la verdad que eran largos ensayos de de producción y de tirar todas las ideas para bueno, para formar estas canciones, ¿no? Así que así arrancó Eterna Siesta y bueno, después con el tiempo esto fue mutando, fue fusionándose con otros estilos porque agregamos también el hip hop, agregamos el rap, agregamos el dubstep agregamos el reggae clásico, el reggae roots, agregamos el rock mismo. Entonces, bueno, ahora se podría decir que después de este segundo disco que que grabamos, que se llama Aires de Tango, en donde ya está la presencia de un cantante y bandoneonista que es Alexis Loboti, eh a partir de este segundo disco, yo creo que la banda se considera estilo de tango fusión, ¿eh? Es como la fusión el tango con con fusionado con la música que a nosotros nos gusta. Siempre digo eso porque es la mejor manera de resumir. Eh dentro de la música que nos gusta, bueno, como como te decía recién, entra el el rock sobre todo las cosas y el reggae, el hip hop, el dubstep. Así que bueno, es una mezcla muy muy linda, muy interesante, eh por lo menos a nosotros eh, nos satisface mucho escuchar este segundo material. Eh bueno, ese es el más o menos el resumen de de Terna Siesta. Esta fusión de tango con otros géneros musicales ¿Qué tipo de repercusión tiene en el público? La repercusión que que el tango fusión tiene, el tango que nosotros hacemos, tiene en el público eh es bastante amplia y depende de los formatos que presentemos. Por suerte con la banda tenemos la posibilidad de que si tenemos que tocar en un festival de tango fusión eh tocamos lo más fusión posible y si tenemos que tocar en una milonga, que ya nos ha pasado, adaptamos el repertorio más al tango clásico. Em eh, sin salirnos no de de la fusión. Entonces eso hace que nuestro público sea desde gente joven hasta los más conservadores e incluso de, del tango y acepten nuestra propuesta. Eh bueno, una experiencia personal fue mi abuelo que que tanguero conservador de la vieja guardia y sin embargo, él escuchó la propuesta, le gustó, la terminó aceptando. Y bueno, hasta incluso se dio el lujo de nos dimos el lujo nosotros de tocar con con semejante maestro. Eh y bueno, eso, creo que la la repercusión que tiene el tango fusión en el público es amplia, es variada y eso hace que lleguemos a distinto a, a distintos sectores, a distintos lugares, a distinto público y a distintas edades. ¿Cuál es la visión a futuro para la orquesta? En principio, con la dana siesta, eh bueno, nos queda eh cerrar unas canciones nuevas que tenemos eh, este año 2019 y a partir de ahí empezará a difundir nuestra música un poco más fuera del país. Como bueno, gracias a ustedes que que nos están abriendo esta posibilidad también de de hacer conocer nuestra música en Bolivia, en La Paz, sobre todo que que bueno, es un un lindo lugar que nuestro cantante eh nos recomendó que fue a tocar él y la verdad que tenemos muchas ganas de de llevar nuestra música al resto del mundo. Ese es como el objetivo principal que tenemos para para este año y el año que viene. Bah, y, y bueno, y todos los los años que vengan. Creo que acá en el en nuestra provincia, en nuestro país, estuvimos viajando bastante y bueno, creo que es el momento de de ir más lejos. Ahora quisiera hablar específicamente de un tema. Cuéntame de Cagón. Sé que es una composición tuya, dime en qué te inspiraste, qué significa para ti, cómo fue hacerla. Bueno, la la primera canción del disco, del último disco que que tenemos, se llama Cagón, eh Gonka para algunos programas y refleja una historia eh sobre sobre nuestra reacción ante una una persona que no salimos a decirnos las cosas de frente, esas personas que le gusta más hablar por atrás antes que venir y y decírtelo en la cara. Eh se podría decir que un ex amigo. Entonces, creo que refleja eso, ¿no? Eh todo lo que se habló y y todo lo que se dijo de más y después eh, el mismo la misma persona viene a querer seguir siendo nuestro amigo y quiere ser como nosotros y quiere tocar el bandoneón y quiere como que también juega un poco la la envidia, ¿no? De de por qué nosotros estamos tocando, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro y él no lo puede hacer. Entonces, bueno, por ahí también es un poco eh inventar la, la la historia porque no es tan así, pero bueno, refleja esa situación y y me gustó, me gustó para abrir el disco porque es una canción que también refleja nuestra personalidad, ¿no? De que nosotros seguimos adelante más allá de los golpes. Incluso en el videoclip que tenemos se nos ve a nosotros en un ring de boxeo eh recibiendo golpes y y más allá de eso nosotros todos lastimados y eh todos heridos de tantos golpes seguimos tocando y seguimos haciéndole frente a a bueno, a esta eh a estas bajas, ¿no? A estas personas que que por ahí intentan tirar tu trabajo hacia atrás. Pero bueno, nosotros seguimos nuestro camino y así va a ser eh por siempre. Gracias Nico por todo y saludos a todos los chicos de eterna siesta. Con todo gusto vamos a tener la posibilidad o la oportunidad de poder compartir música juntos. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos este espacio para para difundir lo que hacemos, difundir lo que somos, difundir nuestra música. Muchísimas gracias a Víctor Pinto, director de Silencio Cromático. Estamos escuchando el segundo disco, hermoso. Eh, esperemos que en algún momento nos encontremos, podamos hacer música juntos y podamos hacer este intercambio de culturas y de de de música que que también nos nos hace, nos llena y nos alimenta constantemente. Bueno, muchas muchas gracias y gran abrazo y saludo a toda la gente de La Paz, de Bolivia. Vamos a estar dentro de poco, seguramente llevando nuestro tango fusión para allá. Ahora los dejo con cagón de eterna siesta. tienes que decir Un 2 de marzo de 2015, estrené Las Alcilonga en un local llamado Tango en la ciudad de La Paz. Como saben, yo interpreto la flauta a traversa, y en los primeros años de silencio cromático, solo tocaba este instrumento. Me gustaba la idea de representar al tango con ese instrumento, como las viejas orquestas. Sin embargo, la gente me pedía un bandoneón, e inclusive me solían decir, sin bandoneón no es tango. Qué equivocadas que están esas personas. Volviendo al tema. Una vez conseguí el bandoneón, a duras penas porque es difícil conseguir uno, la gente seguía disconforme tocábamos tandas para que la gente baile y nunca bailaba un señor que estudió mucho llamado Rodney me dijo una vez es porque nos gusta apreciar y ver, no solemos ver tango en vivo casi nunca acá en La Paz, Bolivia o en Bolivia en general no hay muchas orquestas y bandoneones activos, solo somos dos entonces se me ocurrió la idea de juntar ambos instrumentos algo que podría hacer solo yo una mano al bandoneón y con la otra a la flauta a traversa fui y les presenté el tema a los integrantes actuales de la orquesta en ese entonces, Diego Bernal, que le llamábamos Sote, quien había interpretado la guitarra, y Julieta Miel, pianista francesa. Nos encontrábamos justo en la Challa, en aimara es un ritual que se basa en el acto de regar la tierra con alcohol y otros elementos simbólicos, es decir, una especie de estreno del departamento de Sote. Hicimos la milonga, pero sentíamos que faltaba algo más, y se me ocurrió que como la gente no bailaba, tal vez con otro género musical sí lo hacían, con la salsa. Así nació, con un solo brutal de guitarra al medio hecho por nuestro Soto el guitarrista, que 2 años más tarde otro guitarrista que tuvimos llamado Nelson Vargas haría el arreglo de una guitarra más rockera sobre ese solo y así quedó. Ahora los dejamos con la salsilonga, grabado de nuestro tercer disco llamado Junta el cual interpretan Melanie Lagos en el piano, Adolfo Gárate en la batería, Leonardo Vasco Peña en el bajo y yo ambos flauta y bandoneón. Además que tenemos un invitado de lujo y cromático de corazón por siempre, Andrés Herrera León en la guitarra acústica, eléctrica y tiple. Espero que les haya gustado el programa. Los espero el próximo mes.